Eh, está por empezar un nuevo mes y con un nuevo mes empieza una Expositar Web 2020 Argentina de la que queremos saber más y es por eso que hoy estamos en contacto con nuestra amiga Ruth Domínguez. Buenas tardes, Ruth. Juan Pablo Bertolini te saluda. ¿Cómo andás, Juan Pablo? Buenas tardes a vos y a todas y todos los que escuchan. Ruth, ¿qué es lo que va a pasar mmm, pasado mañana nomás, si no entendí mal? Exactamente, eh, del 2 al 9 vamos a estar eh, realizando la octava edición de Expositar, por razones obvias, esta vez eh, de manera totalmente virtual. Claro. Así que vamos a estar eh, teniendo, y... como todos los años, exposición de trabajos de distintos lugares del país y de países invitados, Y eh, también eh, lo que intentamos hacer fue replicar en lo posible lo que sucede en las eh, ediciones presenciales. Es, es decir, una parte que es la exposición de trabajos de investigación e innovación tecnológica que hacen chicas y chicos. Eh, y por el otro lado, todas las actividades simultáneas. Vamos a tener una jornada cultural... Eh, Un, eh, conferencias talleres eh, lo que nos va a faltar bueno, va a ser ese, esa cercanía y, esa, y eso que tanto disfrutamos desde, desde la organización eh, de, de ver a los chicos compartiendo y intercambiando aprendiendo juntos en, en esto que nosotros creemos que, que, que en el principio este que creemos que que el, el conocimiento científico, tecnológico, el conocimiento en general, no solo es un, un derecho social, sino que eh, también es una construcción totalmente social y que no se hace nunca en solitario. Eh, así que bueno, lo que hicimos fue un desafío importante, porque lo que pensamos, y, y creo que lo logramos, Es, eh, realizamos una plataforma, se construyó totalmente una plataforma, creo que la gente por ahí se va a, a sorprender gratamente, eh, donde van a poder ingresar a un edificio eh, hace un, y tienen un auditorio, en el auditorio van a ver en vivo las, las conferencias, eh, van a poder estar participando de talleres, eh, Y, y cuando digo participando hay un ir y vuelta entre el expositor y, o, o el disertante y, y quienes participan ya que hay un chat a través del cual se pueden hacer aportes o, o realizar preguntas y por el otro lado están las salas de exposición donde cada proyecto tiene su stand y ahí van a poder ver eh, a eh, los chicos explicando su, sus proyectos. O sea que hay todo un itinerario, Ruth, para pasear por la Expo como si estuviéramos allí, este, y esto todo eh, lo, lo construyeron, construyeron esta plataforma, Ruth, eh, ¿en cuánto tiempo? Y llevamos unos meses, desde que decidimos... Eh, ¿Tomar que, el formato que bueno, virtual? Que, que por más que, que, que y, y este estoy hablando de, desde pasado un mes de, del inicio de la, de la cuarentena y demás, eh, nosotros veíamos que aunque, aunque se pudiera realizar o estuviera la habilitación en el momento de, de llegar a esta fecha de realizar el tipo de encuentro, que lo veíamos dudoso, pero sí se podía, Sí veíamos que iba a haber una imposibilidad desde lo económico inclusive para participar eh, de los equipos que, que, que habitualmente vienen a, a participar. Entonces eh, nos pareció que bueno, este año sí o sí no nos queda otra opción. Igual nos dio mucha, eh, no nos gustó mucho dejar esto de... La presencialidad. Sí, sí, porque realmente una de las cosas que, que se genera en Expositar es ese clima donde el barrio, los chicos del barrio, el chico que vino de Turquía, de Colombia o, o de, o no sé, de Río Gallegos o de un pueblito de Salta, eh, comparten, eh, disfrutan, hacen cosas juntos, crean y aprenden juntos, como ya te digo. Entonces, bueno, nos costó eso, pero, pero bueno, sí, creo no. que, que hicimos... Hemos logrado, creo, lo mejor que podemos. También vamos a tener este año tres stands institucionales. Uno es de, de, la, de la CPE, de la Cooperativa Popular de Electricidad de Santa Rosa, que siempre apoya y acompaña a los, inclusive a los proyectos. Eh, Otro es del Ministerio de la Producción, que, que es eh, quien... Donde nos cobijamos siempre y siempre tenemos un apoyo grandísimo del Ministerio en General de la Producción y de la Dirección de Ciencia y Tecnología en particular, y, y otro del INVAP. Vamos a tener al INVAP con su stand y además eh, el INVAP va a estar brindando do, dos conferencias eh, sumamente interesantes. Eh, para, aclaro que esto es Todo el que quiera puede, puede, estar, eh, puede, acceder. puede presenciar y participar de esas, de eso, de esas charlas, de los talleres. Eh, hay dos, dos actividades de este tipo por día. Eh, el 8 vamos a estar haciendo la jornada cultural, esta típica de expositar que, en que cada delegación muestra la cultura de su lugar, muestra su lugarcito en el mundo. Y, y bueno y el y ya el el, el 9 vamos a estar da, haciendo el, la ceremonia de clausura Muy bueno, muy bueno. La verdad, Ruth, es que me parece emocionante. Mencionaste a las pasadas eh, la participación institucional y una casa es más seria que la otra, además del de Ministerio de Producción que tiene que estar apoyando estas iniciativas que permiten a, a cualquier persona que se interese por un rato acceder a, de primera mano a una exposición que por ahí no es habitual, sobre todo si tenemos en cuenta lo que está pasando este año, Ruth. Si entiende que es un trabajo importantísimo en el que ha participado este, el Club de Ciencias Amuncana, Camapu de Santa Rosa, y ¿cuántas personas más crees o, o tenés idea, bueno. Ruth, cuántas son las que, que están, están inaugurando por lo menos este año? Eh, bueno, la virtualidad tiene eh, algunas cosas que, que complica y otras que resultan más fáciles en, en la virtualidad. Este año eh, Expositar se organiza de, con, desde el Club de Ciencias, pero también el Club de Ciencias forma parte de una red nacional, que es la Red, nacional red Argentina de Recreación en Ciencia, Tecnología y Comunicación, la Red Arciteco, y si bien todos los años hay participación de, de los integrantes que no viven en la pampa de, de, de esta red, eh, siempre era muy dificultoso que participaran en, en, en las cuestiones previas que necesitaban presencialidad eh, y bueno, este año al hacer todo, todo el trabajo virtual eh, hemos fortalecido muchísimo la participación de los integrantes, hay, eh, Compañeras y compañeros que están eh, desde distintos lugares del país, coordinando evaluadores, eh, eh, haciendo diseños. Eh, fue un trabajo arduo, eh, pero bueno, estamos contentos con el resultado, lo que va de, de cómo está quedando esa página y no quisimos dejar de realizar la evaluación porque es una de las cuestiones más valoradas de expositar la calidad y la seriedad con que se realiza la evaluación y este año también sumamos evaluadores de otros puntos del país. Eh, justamente que es esto que permite la virtualidad, la mayoría, por supuesto, eh, son docentes, eh, de la Universidad de La Pampa, investigadoras e investigadoras del CONICET en La Pampa, pero hemos sumado de, de Río Negro, de, de Misiones, de Chaco, de, de Córdoba, de distintos lugares, eh, van a estar evaluando estos proyectos. Muy bien, y así también han ido sumándose, han ido surgiendo nuevos clubes de ciencias, eh, Ruth, en La Pampa, por ejemplo... Sí, la PAMPA, eh, nosotros cuando, cuando comenzamos a expositar, eh, el objetivo era eso, que se contagiaran otros porque éramos los únicos que estábamos activos en toda la PAMPA. Y, y lo que pasó fue que, que sí que se fueron creando. Este año es muy particular, porque así como sabemos que hay, hay, hay niñas, niños jóvenes que no están accediendo a las clases en la escuela por, una por dificultades técnicas o de acceso. Eh, la actividad de los clubes ha sido muy, muy difícil eh, este año, inclusive ahora para algunos proyectos estamos viendo cómo logramos el vínculo entre eh, los evaluadores y los, y, y los expositores y las expositoras porque es muy difícil, hay lugares donde no tienen buena conectividad, eh, ha sido para to, en todos los aspectos un, un, un año con muchos desafíos, con muchas dificultades, eh, continuar el trabajo del Club de Ciencia, una de las cosas que más disfrutan los chicos es, Nuevamente, y lo mismo que pasa en Expositar, estar claro. juntos, compartir. La presencialidad, crear sí, sí, sí. Es, es. Y además, sí. Este, mostrar el trabajo, poder juntarse, que la familia venga y tome una foto, eh, es solo una parte de toda esa ceremonia, porque también sí. tienen que estar explicándole al público eh, en cada stand este, de qué se trata el laburo que están presentando. Son cosas claro. este, que, que son dificilísimas de reemplazar, Ruth, definitivamente. Sí, además el desarrollo desarrollo de los proyectos en, el, en lo que nosotros vemos que hay proyectos que estaban iniciados del año anterior ha sido más fácil hacer la, la, la lograr una continuidad en el proyecto pero eh, los proyectos que habían empezado a generarse a principio de año para muchos clubes de ciencia ha sido difícil sostenerlo sostener en la virtualidad el trabajo de clube de ciencia, el trabajo de investigación o de innovación, de, de desarrollo de los proyectos. Eso es notorio porque hay, hay clubes que siempre participan de expositar y este año nos dijeron imposible, no puedo conectarme con los chicos o no puedo, no puedo seguir desarrollando. Además de que hay una carga de, de los chicos todo el tiempo frente a las pantallas. Y el club de ciencia era como romper con todo lo que se hace normalmente para hacer una actividad claro, distinta. Claro. Y y bueno, entonces, a pesar, o, a pesar de todo esto, a, de la pantalla, a pesar de todo esto, Root, eh, la Expositar Web 2020 sale igual. Sí. Contraviento y marea. Contra viento y marea. Contra Contra viento y, marea. y bueno, bueno, mira, está viviendo la página, este, justo ahora la vamos a compartir en la fanpage de Radio Kermés también, eh, donde hay un reloj en descuento contando los segundos y las, los minutos, las horas y, y el día que falta, porque falta un día, 13 horas. Para el comienzo va a estar durante una semana va a estar ocurriendo esto, Ruth. Durante una semana, también esa es otra ventaja, la virtualidad, la podemos extender en el tiempo para que todos puedan ver todos los proyectos y, y participar de forma más relajada de las actividades, porque cuando lo hacemos de manera presencial eso tiene un costo en, en, en logística, en alimentación, en transporte, en, en alojamiento, que, que por eso siempre lo comprimimos en tres días cuando hacemos de manera presencial. Bueno, esta vez eh, tenemos más tiempo para, para poder hacer las visitas. Muy bien, muy bien. ¿Qué es lo que recomendarías sobre Manera este año? Para empezar, ya te digo que me quedé prendado de la participación que va a tener INVAP. Bueno, esa, pero no solo INVAP, va a haber charlas interesantísimas. Un, un compañero justamente de la red que... que trabaja, eh, siempre viene con, con proyectos eh, de biología, hace trabajos de laboratorio, el año pasado eh, trajo un, un trabajo con, con, de estudio con ratones de laboratorio, de, de cómo aprenden los ratones, interesantísimo, un nivel excelente. Eh, ese compañero dice: Imposible, no le puedo dar un ratón a cada chico que se lo lleve a la casa para. porque no, no, no funciona así el, el, un estudio de laboratorio. Tal cual. No todos tienen un laboratorio, no nadie tiene un, un laboratorio en la casa. Eh, así que bueno. Eh, pero sí hay. Eh, bueno, él, por ejemplo, va a estar dando. Él, él trabaja hace muchísimos años en lo que es rescate de, de fauna, Así que va a estar hablando eh, de eso, por ejemplo. Eh, hay de, de, de distintas, eh, de las temáticas más variadas, como siempre va a estar eh, la gente de la Asamblea por los Ríos eh, Compartiendo con, con todos los que quieran estar eh, Hay infinidad de, de, de, de temáticas y de conferencias y talleres él va a estar la gente del, del Museo de Historia Natural, eh, eh, la Dirección de la Secretaría de Turismo de la provincia, muy mostrando bien, para todo bien. lo que quieran ver... Eh, son varios amigos, ya que, que no. vas nombrando eh, Varios amigos de esta casa De, de Radio Carbesi y de la siesta Que no fue específicamente Ruth, la verdad es que está buenísimo Y sobre todo, como lo dijiste Contra viento y marea Se vuelve a dar la expositar Y este, nada, parece que, según lo que decís Todos los platillos van a estar Sumamente importantes ¿Cuáles son las vías para acceder, Ruth? Este, y nada, ya te liberamos Ya te agradezco, sobre todo sí. Por el rato que te robamos No, está bien. Eh, bueno, eh, además de las conferencias, para entrar a la página, nosotros en la página, en, en las redes sociales, tanto de la red Arciteco, como del Club de Ciencias, como de Expositar, y en la página de Expositar, que vos estabas viendo, que es www.expositar.com, y a través de la página de la red que es www.redarciteco.org eh, va a estar el link para acceder a la plataforma donde se desarrollan toda la, todas las actividades. De cualquier manera, nosotros cada conferencia vamos a estar eh, el día anterior eh, diciendo que conferencia publicando, posteando claro. y con el link del auditorio que es donde se puede ingresar a, a, ver, a participar o, o ver la la conferencia. Muy bien, buenísimo. Eh, Ruth, nada, gracias entonces, porque la verdad es que yo me quedo este, reinteresado eh, en todos y en cada uno de los detalles que nos diste eh, de este proximísimo Expositar Web 2020 que sea todo un suceso porque me parece que el trabajo que hicieron y este, segura, seguramente va a merecer ese premio. Gracias Ruth. Eh, gracias a vos Juan Pablo, bueno y déjame que agradezca eh, a, a todas y todos los compañeros que están trabajando en la organización, eh, pero fundamentalmente a quien a quienes se están pelando las pestañas con el tema de, de la programación y demás, que son Ana, Anita y Manuel, que llevan mucho tiempo trabajando en esto, y, y... Y bueno, nosotros somos medios delirantes y se nos ocurren hacer cosas. Y, y, y ellos y, les y llevan eso... el apunte. Sí, exactamente. Y lo hacen posible. Buenísimo, buenísimo que te acordaste también de ellos. Ruth, la verdad es que es un gusto volverte a tener en la siesta que no fue. Eh, mañana bueno. bueno, cada vez que, que haya una posibilidad lo van a estar visibilizando. entonces Y ahí estoy compartiendo ya la posibilidad de a un clic acceder a este próximo Expositar. Gracias, Ruth. Que tengas buena tarde. Gracias. Las esperamos. Muy bien, muy bien. Las y los esperan en la Expositar Web 2020.